Bueno, estamos de nuevo en la audición de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Patria soñada otra vez en el aire. Y estamos acá mirando al compañero Luciano Arruga, que siempre nos sonríe y al lado Santiago Maldonado. Dos figuras que en distintos tiempos han sido asesinadas por el Estado. Y los derechos humanos, como siempre, tenemos que persistir porque si hay algo que a los ricos, que a los a la a la clase dominante hoy le duele son justamente que nosotros ejerzamos nuestros derechos y que los hagamos cumplir. Y toda esta situación que se viene dando en la Argentina, en el Paraguay, en otros lugares, es la misma. Es la misma gente la que nos perjudica, es la misma que no paga impuestos, es la misma que recibe dineros que le roban a otros sectores, como los jubilados, acá. En el Paraguay le roban a los productores, a los pequeños, los medianos, y los grandes no pagan impuestos. Acá van por ese camino. Así que realmente eh, tenemos que ver que toda, todo acto contra la población es contra todos, no es contra un sector nada más. Y en ese en ese caminar tenemos que tener muy en claro que hay gente que parece que es feliz cuando ve a la gente de pueblo caminar desesperados tratando de resolver los problemas. Así que tenemos voy a pasar una, una nota que recibí hace un ratito y que realmente <coughs> eh, marca hasta qué punto esta gente eh, nos da... ...malas noticias... ...solamente con su presencia... ...porque... ...no puede ser... ...que todo lo que haga... ...al... ...a la... ...a la cultura... ...sea... ...dañado por esta gente... ...sea cerrado... Y en eso está justamente en el día de hoy, que le ha pasado al Valet Nacional de Argentina, donde han dejado, han liquidado, digamos, el Valet Nacional. Acá este, voy a leer lo que me han pasado. Bueno. ...dice... ...Ballet Nacional de Danzas... ...los bailarines del Ballet Nacional Danza... ...queremos dar a conocer... ...la triste noticia... ...de que se nos informó en el día de hoy... ...de que no hemos quedado sin trabajo... ...dejando a más de 50 bailarines... ...staff, maestros, acompañantes en la calle... ...dejando afuera verdaderos talentos... ...queremos agradecer el esfuerzo de todos... ...en especial... ...de nuestro director Iñaki urlesaga, como así también de nuestros maestros Paola Alves, Adriana Gancedo, Luis Miguel Zuñiga, Claudio González, Lilian Giovine. La cultura hace un país, no dejemos que nos arrebaten nuestra cultura. Realmente es lamentable que otra otro nicho más de, de cultura nacional, de una de una escuela de danzas que venía de hace muchísimos años se venga abajo porque esta gente lo único que quiere es ver plata. Y to y la cultura es una inversión, igual que la educación, igual que la salud. Igual que construir viviendas o infraestructura, es in es una inversión para futuro y a esta gente el futuro no les importa, le importa el hoy. Nada más que loí oí. Bueno, eh, también he recibido información de Asunción, pero en este caso eh, voy a esperar un poco más porque quiero tener la, la información completa sobre lo que pasa en la FENAES, en la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, que... Desde que se metieron a tallar los partidos políticos tradicionales y algunos pseudo izquierdistas este han de una organización fuerte, combativa eh apartidaria, se está convirtiendo en un jirón de colorados por un lado, dos grupos liberales, un grupo que no se sabe de qué lado es, otro grupo que de izquierda, pero que hasta la fecha traba, trataban de estar todos juntos. Bueno, ahora resulta que, con el tema de de, un, de una supuesta... este actitud machista de uno de los muchachos, al que, dicho sea de paso, lo querían sacar de la casa donde estaba, porque había un sector de gente que había entrado a la casa, una casa común, donde vivían muchos estudiantes que cuidaban este, se cuidaban unos a otros, eran más o menos ocho, y entró se fue una chica, entró otra chica, y ahí empezó el desastre, porque hay mujeres que no no entienden que el, el trabajo de, de modificar la sociedad se hace entre todos, se hace entre el hombre y la mujer, el hombre tiene que aprender algunas cosas y la mujer también, pero en este caso eh, es de esas llamadas feminazis, que son tan tan tan este tan extremistas que realmente eh, dan lástima porque están siendo usadas y cuando na, ya no le sirva al sistema y a los que la están usando ahora la van a dejar primero para que la coman los leones y después para que la, lo que quede, le quedará a los caranchos. Sinceramente, es lamentable lo que está pasando en la FENAES, y que también golpea a una organización que venía muy bien, y eso ahí nos tiene que llamar mucho la atención, que en la escuelita de ciencias sociales, hayan logrado también hacer pie estas cosas y es lamentable, es muy lamentable. Y de ahí realmente, eh, por eso quiero esperar para saber bien, bien, bien lo que está pasando y después dar mi opinión, porque los he seguido muy de cerca y los sigo siguiendo de cerca, tanto a la FENAES como a a la escuelita, así que me voy a dedicar en la próxima a, a ver este tema a fondo, bueno, vamos a escuchar una canción dedicada, bueno, vamos a esperar un rato más, pero vamos a igualmente a ...a un corte y volvemos enseguida. Hoy méramos de familia Abutepe... ...oye apresar... ...jao desapareceba... e que Alfredo Stroessner... ...dictadura tiempope... ...deicatura y putinohina... ...oye ya ponjan wanderu huiwi... ...upé ADN... ...oy cual kata bañandebe... ...maba paja e... ojobo ...cuatro mañandera pisao... ...y cual el año pasado... orerenoina ere noina... ...ja y cual 0986-4838-79P Tuñemeere, doyepagai Jaremombe Uba, Confidencial Yayoheka, Yayotopa Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989 bueno este vamos a escuchar el domingo estuve en una en un evento donde eh, se habló de muchas cosas muchas interesantes sobre algo que es mi también es mi eh, que yo consumo que es el aceite de cannabis que a mí con dos gotitas realmente mini gotitas me ha sacado ocho pastillas volaron las pastillas porque lo, con esas dos mini mini este eh, gotitas resolví un problema gravísimo que no lo podía resolver de ninguna manera y los médicos me estaban dando per, cada vez una eh, gradación más alta que me a otra clase de problemas, me trae problemas en el estómago. Entonces, este... Por un lado, eh, vamos a tratar este tema acá, y una madre que explica muy bien eh, su... su problema y cómo lo, va, lo fue resolviendo. Y es muy interesante porque, de alguna manera, y eh, tiene relación con lo que queremos presentar después que es justamente el tema de eh, lo que está pasando en asunción donde un joven eh, desarrolló hizo este eh, aceite de cannabis no sólo para él o para su familia sino que fue ...ayudando a otra gente que no podía pagar 800.000 guaraníes de, de, de lo que vende el, el laboratorio Lasca... ...que al final, eh, con semillas modificadas, no resuelve el problema de fondo. Es decir, mantiene al paciente, pero no lo cura. No, lo, no, lo, no le avanza, el, es decir, no le baja los niveles de dolor, que ahí es donde está el problema... Entonces, este muchacho ha sido sancionado ahora con dos años y medio de cárcel por ayudar a la gente, por salvar, por darle algo que le, le mejoraba las condiciones de vida, le bajaba enormemente el dolor, y porque lo ha hecho sin autorización. Es decir, hemos llegado a un punto de total disloque donde para ayudar a una persona hay que pedir autorización estamos todos locos dentro de poco para, para darle un vaso de agua a alguien habrá que pedirle un permiso a un juez, a un médico, no sé bueno, vamos a escuchar a esta mujer que el domingo me ha dado la posibilidad de, de que tengamos esa su voz y su testimonio Estamos, presentate. Bueno, mi nombre es Roxana Poggiolini, soy mamá de Marco de 15 años y de Luca, que tiene 14. Ambos son usuarios eh, terapéuticos canábicos y yo soy cultivadora y activista. Bueno, esto lo esta presentación es para que la Agencia Mundial de Prensa de Paraguay y la prensa eh, eh, internacional pueda comprender lo que va a relatar esta madre de lo que ha pasado con los remedios alopáticos a los que cualquiera que me conoce sabe que yo no los acepto así que este como como este vegetariano este, te invito a que te expliques tus este, tus experiencias las negativas primero y las positivas ahora sí. te escuchamos. Bueno, voy a contar un poquito de Luca. Luca, eh, na, na, ambos niños nacieron de partos eh, perfectamente sanos, saludables, con dos papás saludables también. Eh, mi niño más pequeño nació, Luca, y al año tuvo una crisis epiléptica. Eh, el, bueno, lo internamos inmediatamente y en el alta salió con tres fármacos en ese momento. Lo que... Bueno, con un diagnóstico que Luca no iba a caminar y, bueno, que iba a tener una vida bastante, tipo, vegetal. ¿no? O sea, no tenía como interacción con el entorno, estaba abúlico, con, con los objetos, no tenía interés por los objetos, con lo cual tampoco jugaba. No era un nene que jugaba. Entonces, si vos no un niño no juega, no aprende. Y el otro niño, que salimos con el diagnóstico de autismo, eh... Permanentemente tenía crisis eh, de agresión, hetero y autoagresión. Y bueno, el camino que fuimos llevando eh, fue lo que, por donde la medicina te manda. Primero salís con un diagnóstico, después aparecen las terapias, que es otro tema bastante bastante complicado de, de poder darle una forma y una congruencia, porque... Yo sigo sosteniendo que el mundo capitalista en el que vivimos, lamentablemente, tiene la culpa de un montón de, de excesos, tanto de la medicina como de las políticas de los gobiernos y de, bueno, de que, de un montón de situaciones que hoy nos estamos estamos sintiendo desbordados, en calentamiento global y todo lo demás. Pero volviendo a la vida de mis hijos, bueno, mis nenes tomaban muchos fármacos, dos, tres, cinco, siete, todo el tiempo. Eh... Cuando mi nene tiene en el 2008, uno nació en el 2003 y el otro en el 2002. Marcos en el 2008 tiene un ingreso psiquiátrico. En España nosotros vivíamos allí, mis niños nacieron allí. Y no se hacen un ingreso psiquiátrico porque hasta el momento eh, los fármacos que le estaban dando no le estaban funcionando. Y los tratamientos terapéuticos que estaba siguiendo tampoco eran eficientes porque él no tenía la posibilidad de aprender entonces era hacer terapias al, al divino botón eh, lo que a mí me había empezado a fastidiar mucho era la falta de mira, mirada no había una mirada de ningún lado ni de la escuela ni del, ni del hospital digamos o de la medicina que construya al niño era todo todo lo contrario lo que hacían no solamente era tenía que sa salir con un cartel el niño sino que además Eh, no había alternativa para incluirlo en ninguna actividad con lo cual lo veía súper peligroso eso, digo, esto de acá, no sé el chico este queda en mi casa y nada, no lo va a querer nadie porque no pudo construir un lugar de pertenencia un grupo de, de amigos nada, ni Luca ni Marco pero bueno, lo grabo de Luca en realidad, el más chiquito fue que él eh, nació con vegetaciones Había simplemente que operarlo, para abrirle los conductos, se acababa el problema. Eh, la pediatra en ese momento decidió no hacerlo, porque no veía ella el problema, no veía las amnesas que Luca tenía. Luca llegaba a saturar a saturar 78 de oxígeno en sangre. Eso es, es una un muerte súbita, segura, asegurada. Y la excusa fue que como eh, los latinoamericanos tenemos hijos muy... Mis hijos se llevan 11 meses. Cuando yo le planteaba todo esto a la doctora tenía dos bebés. Y la doctora me decía que, que no, que, que yo estoy muy nerviosa porque los latinoamericanos tenemos muchos hijos y no controlamos la natalidad, la natalidad entonces es un problema de nervios mío. En realidad de tolerancia. En fin. Total que al año mi hijo despierta la epilepsia o se hace evidente, porque debería haber, me imagino que convulsivaría... De, de, de otra manera porque su actividad eran muchas convulsiones diarias, llegó a tener 30 por día tomando cinco fármacos y cuando logré que una doctora me escuchara que fue una venezolana la que nos dio una mano y lo mandó a operar urgentemente y demás, mi hijo revivió con esa operación pero no caminaba y empecé a buscar las alternativas y las únicas alternativas que yo encontré fue la medicina natural de la alimentación. Cuando yo logré sacar caseína, gluten, azúcar en ese momento, mi hijo bajó el nivel de convulsiones y además empezó a tener interés. Empezó a querer jugar, a sonreír, a ser social. Era más de la sonrisa social que no la tenía. Eh, si bien no modificamos la cantidad de fármacos, Marco, en el 2008, tiene un ingreso eh, psiquiátrico donde nos dan un desahucio farmacológico de mi niño más grande, donde nos dicen que cualquier usado no va a dar resultado porque tiene resistencia a los fármacos. Con lo cual, no hay digo hasta ese momento la medicina me llevó como eh, protocolarmente se hace, pero que a mis hijos en su individualidad no les servía. Yo siento que la medicina perdió la individualidad de las personas. La, la mirada, la observación el construirnos el, el, el ser humano necesita de la mirada constructiva del otro y esto se perdía en la medicina eh, cuando entré en desesperación lógicamente porque no tengo ninguna respuesta mis hijos cada vez peor yo estaba perdiendo todo estaba perdiendo mi familia, estaba perdiendo mis hijos me estaba perdiendo yo Tuve la suerte de que nunca entré en una situación irreversible de depresión, una cosa así, porque bueno, sí me, medic me quisieron medicar, no es que yo tome yo no tomé nunca medicación, pero eh, al plaxt, eh, bueno, todas esas cosas para los nervios que no, ni me sé los nombres, pero sé que... Y en el 2008, la psiquiatra cuando nos da el alta, yo le planteé eso, ¿no? Pero si estás dando una sentencia de muerte, que no es mañana, ni pasado, ni dentro de cinco años, puede ser 20 30 ¿qué hago? Todos esos años, dijo que no tiene respuesta. Y ella me dio el nombre de Marcelo Palo. Eh, actualmente trabaja en Barcelona, es de Barcelona. Trabaja en la clínica Calapa. Y, y lo empecé a contactar por mail. Y bueno... Eh, empezamos a mantener charlas me convenzo yo misma de romper mi prejuicio sobre la marihuana porque yo nunca había fumado marihuana pero no es que yo tenía prejuicio con los demás, lo tenía yo con el prohibicionismo que había eh, estaba dentro de mi formación y mi, mi educación a mí me daba igual que el otro fumara eh, lo que quisiera, habano, marihuana lo que sea, pero yo no porque no veía la vida de otra manera y me convenzo, eh, compro todas las cosas para empezar a cultivar. Eh, se lo planteo a la pediatra y la pediatra me hace una asebo de denuncia. Tuve que ir varias semanas haciéndole análisis de orina a los chicos para que no, no se encontraban la sustancia o no. Le lo sacaba el, el, los servicios sociales. Eh, ella me dijo que eh, bajo ningún punto de vista yo iba a drogar a, a, a sus pacientes. ¿no? Y, digo, y todo lo que toman tomar todo lo que toman todo el tiempo, digo ¿no? porque no deja de ser un químico sintético que produce muchísima más adicción en, en, en la sangre y en el organismo y el cannabis, por lo que tengo entendido, no causa eso. Eh, bueno, no, no obviamente no tuve una buena respuesta y me tuve que... Y bueno, que algo que podía llegar a ser, que era una entija de una ventana para poder ayudar a mis hijos, se me cerró otra vez. Estuve un par de años más en España me vine acá porque necesitaba recuperarme. A Argentina volví y y bueno, mi, mi nene estaba cada vez peor. En este caso Marco estaba muy, muy mal. Empezamos una dieta otra vez. Le, logré sacarle todos los fármacos, todo, todo, todo, todo. Y empezó como a balbucear, a como a recuperar el recuerdo de... Porque él hasta los tres años a, hablaba, hablaba pero todo eso se perdió después porque ya enseguida dijeron Perda Alto, Pamax, todo que... bueno, Concerta todo un lo enormemente. bloquearon enormemente tío. no, no, enormemente bueno, de hecho eh, muchos médicos se plantean ahora que la sobre farmacologización de los niños crea lesiones a nivel cerebro frontal con lo cual en este momento tengo una adolescente que está muy bien pero tiene ciertas conductas que tenemos que atender porque él tiene una lesión, pero cuando ahora le pedí yo a la psiquiatra le digo ¿puedes hacerle una resonancia y una tomografía computada de, de su cerebro nuevamente para poder compararla cuando no tomaba fármacos? y se negó a hacérmela, la, la voy a hacer igual, pero digo la medicina sigue siendo eh, omnipotente, omnipresente en realidad lo que es eh, cuando se comportan así los médicos para mí eh, es que eh, tienen más en cuenta sus intereses totalmente. económicos totalmente. a su profesión. Entonces totalmente eh, traicionan totalmente lo que han jurado. El sentido de la sí. medicina. Yo cuando... cuando porque eso es otra cosa que creo que me encantaría empezar a difundir y es, que no nos quedemos en lo que nos dice el otro, que nos quedemos con nuestro saber. Y nuestro saber hay que alimentarlo todos los días. Hay que todos los días saber cuáles son tus derechos. Y yo cuando veo a un médico voy con el juramento hipocrático en la mano. Porque el médico tiene que salvar una vida, para eso estudió medicina. No me tiene que eh, acusar a mí moralmente con un dedo porque yo decí es una medicina que él no comprende cuando yo tuve suerte, porque acá, bien, en Argentina, ¿cómo? sí, cuando yo empecé, yo empecé con manteca. Y, y bueno, en un momento Marco tiene una, un bajón por la adolescencia, obviamente, y, y empiezan a darle otra vez fármaco. Con, yo negándome, mi marido aceptó y yo me negaba. Y entonces, este en un momento me rompe la mano en tres pedazos y me baja tres piezas dentales y viene la, la amiga, yo tengo un grupo muy grande, de secundario de amigos era la fumona del grupo, la que la marginamos por fumona, que se yo me cerró llevas años investigando el cannabis, dejate de joder mirá, me regaló un frasquito con unos 20 gramos de flores hicimos una manteca bastante buena y bueno, la parte donde yo le pregunto, ¿estás bien Marco? en ese momento no había escuchado su voz desde prácticamente los tres años cuando me contesta así mamá y casi nos desmayamos porque él lo viste como lo viste después de comer a la hora, de comer la manteca estaba así como lo viste en el, en el video, en el documental y realmente no me quedó ninguna duda o sea, sinceramente y todos los miedos, el provisionismo y todo, no me importó nada, o sea nunca había visto ese resplandor en la mirada de mi hijo, esa conexión Esa piel, porque lo que tenía todo el tiempo eran rojos, bueno, dermatitis atópica a toda hora. Las ufueras siempre rojas, se le caía el pelo, se le caían las uñas de los pies, de las manos. Eh, bueno, ni hablar de otros síntomas como el intestino totalmente destrozado. Y ahora son nenes que están perfectos, o sea, perfecto tienen Son quienes son y no van a dejar de ser lo que son muchas veces mis mamás se acercan a nosotras y nos preguntan ¿qué sepa tengo que usar para que mi hijo hable? y la verdad es que no sé <risa> yo creo que una cepa que te ayude a aceptar lo que tenés en casa, ¿me entendés? y no otra persona porque cuando vos te relajás todo el entorno se relaja y entonces ahí es donde hay cabida para el desarrollo de cualquier cosa es como decimos en yo, -Yo soy profe de yoga y... Y el ejercicio, cuando vos estás haciendo el ejercicio, estás sacando para hacer lugar para que entren cosas buenas nuevas y buenas seguro. Y hoy, bueno, mi hijo estuvo tres años en escuela, eh, sin terapia, sin nada en mi casa, eh, Marco, ¿no? Y Marco ahora va a un centro de día, tiene amigos, eh, pudimos armar un grupo terapéutico que todos los días es una actividad diferente, para el interés de un adolescente, obviamente digo, mamá se aburre, mi hijo, hay un límite en la relación madre-hijo, y lo tiene que haber y lo tenemos que alimentar nosotros los papás. Sí. Y mi otro hijo, eh, Luquita, bueno, es estupendo, es un nene que es todo lo que quiere una madre tener, él como los ojos a media afta, tiene arruinada la dentadura, por ejemplo. Tiene el hígado un poquito graso y el riñón lo tiene más grande. Todo en de los farmacéuticos. Hoy mi hijo solo tiene una gluca, ¿no? Con materia leptal, que todavía no se la puedo sacar porque necesitamos mucho tiempo de hacer, que ya no haya actividad. Pero bueno, de hecho no la hay, actividad directa y toma aceites, los dos toman aceites distintos, porque Luca toma THC y Marco toma CBD con trazos de THC. Sí. Eh, Luca Pantole salió el año que se les ganaba mejor este salió de suerte de bandera, al menos que cognitivamente quedó terminado por, por la epilepsia, pero está fluyendo. Y, y recuperar y avanzar Y avanzar, y, lo que, y llegar a donde llegue Yo siempre le digo a las maestras porque la directora estaba preocupada porque el nene no, por ahí cognitivamente no va igual al grupo y digo, mira, vos no te preocupes por eso porque los niños no se van a hacer bullying porque el otro no pueda escribir el doc bien digo, a mi lo que me interesa es que mi hijo recupere días de mi nieto Que vaya un cumpleaños, que tengo un recreo, que hay una maestra Que tengo un día del maestro no, que es un paciente que vive en hospitales Mi nene no caminaba y me mandaron a hacer una terapia que se llamaba Void sí. Es una terapia que consta en inmovilizar el cuerpo del bebé Y ahí, viste, los, cuando te golpeas el codo, es un sí. centro nervioso Bueno, eso está, lo tenemos en todo el cuerpo no, Tienes que ir apretando eh, esos puntos Y son descargas permanentes musculares Imagínate a un bebé le haces doler todo el tiempo el cuerpo mi hijo, en un momento, lo no me vendría a tomar la mano Y cuando dije, para, yo estoy tanto caso la medicina yo tengo dos pibes que la están pasando para el oro. o sea, no, perdón, ¿no? La, me, me la están pasando horrible, o sea, es muy mal, o sea, no tenían ganas de, de tener, un, no sé, una relación con mamá, de, o sea, ni siquiera que le pueda tocar así un mimo en la mano, pues me la sacaba. Y empecé a hacer, este, Chantala, no sé si lo ubicás. Y una hindú enseñó a yurveda, el masaje yurvédico. Y yo le empecé a hacer tratamientos de masaje yurvédico. La bañera de mi casa era muy grande, así que horas de hidroterapia, pero con juego a través de juego pelotas, colores, pizza. Si hoy no teníamos ganas de trabajar, trabajamos mañana. Pero aprovechábamos cada minuto, cada minuto, cada minuto. Y mi hijo al año caminó. Entró al, me acuerdo que entró al consultorio con el andador, viste, de los viejitos, pero chiquititos para él Y el neurólogo me decía, no, otro hijo Marco, ¿no? Le digo, es loca No, ese es Marco y, y me tuvo que decir que, bueno, que es un excelente trabajo ¿no? o Si a mi hijo lo hubiese atendido bien la penetra cuando lo no tendría que haber atendido. Si le hubiese puesto oxígeno cuando tendría que poner que yo lo pediría Porque una madre latinoamericana histérica Entonces me dijeron <risa> dijo por ahí no, igual bueno, el cannabis en su momento indicado, y por ahí no tenía ni una solución a desarrollar. Pero, pero bueno, lo, ahora, hoy, hoy mi lucha es, primero porque tomemos conciencia que nos están matando y que nos están matando a conciencia. eso es lo peor? ¿Qué son lo peor? Nos están matando a conciencia. Luego que ninguna mamá, ninguna familia pase por el 5% de Podemos evitarlo, yo hoy lo puedo evitar por lo menos dando esta charla, por lo menos que alguien me escuche. Que, que se empoderen las personas, no podemos creer que no estamos eh, preparados para vivir en un medio ambiente. A ver, un bebé que nace al mundo de una mamá, que va recibiendo a través del cordón umbilical la información de todo su medio ambiente, porque tiene que nacer y le que dar 4.000 vacunas? Y ya viene con el sistema autoinmune propio de, de la información de la mamá. Es que es absurdo, o sea, uno no va a poder desarrollarse bien ese chico porque no tenga vacunado? Yo cuando me negué a seguir vacunando a mis hijos, que ese es otro fantástico. Bueno, tuve negocios por todos lados, me, me llegaron cita de servicios sociales, no los querían inscribir en los colegios. Yo tuve que mentir, un médico amigo me hizo, me el calendario completo, me un paripé de una enfermera y pude a los chicos, pero eh, no nos podemos amedrentar, no, no podemos tener, eh, yo siempre les, les siento que la, la seguridad propia, no nos, nos arruina nuestra seguridad, leamos, para eso no hay nada mejor que ser educados, ser educados, estar a la orden del día con la información que va llegando, ahora tenemos acceso, antes no lo teníamos, hace diez años atrás los años no, marihuana no encontraba nada psilocybina, el hongo de psilocybe no tiene eh, registro de toxicidad en el organismo humano, funciona muy bien para la depresión, se, se irían los laboratorios a la banca rota por la silocibe. realmente, vos vas hacer una combinación de cannabis con psilocybe y sacas una persona del hongo cuando no, de una persona que asume que está un poco triste o que tiene un poquito de taquicardio porque el estrés la está matando, porque esto es estrés permanente, vivir en la ciudad, en vez de decirle, para, tranqui, cambia la alimentación, por qué no te fijas si compras esto, empezar a alimentarte de esta manera, y fíjate porque investigás sobre el cannabis y fíjate no se lo va a decir el médico, porque el médico cuando vos vas a la consulta ya te manda al laboratorio que le va a pagar 50 dólares por el análisis al, al divino botón que te hicieron hacer bueno, sí. el medicamento que te mandó comprar, que por ahí lo traes de Estados Unidos porque imagínate el autismo es muy lucrativo igual que la epilepsia, como no tienen una respuesta concreta de por qué es el autismo porque si, si tienen la respuesta eh, creo okay. que que, eh, eh, creo que la la eh, dirigente de, mad, de madres cultivadoras de paraguay tiene este, el hijo autista sí, sí eh, así ah, cynthia sí sí sí sí sí sí sí sí tal cual bueno una de las cosas que yo estoy proponiendo ahora realmente investigar el autismo y el origen que lo sabemos porque sabemos el incremento que hubo de, de pasar de un nene hace 30 años, de un nene cada 100.000 hoy tenemos 1 K30. No hay otra otro justificante que la, to la toxicidad del medio ambiente. Monsanto y todos los que nos están envenenando, las aguas, el aire la comida. Por eso invito a todo el mundo, empecemos a cultivar en nuestras casas. Que no tenés lugar, bueno tenés un balconcito chiquito, hacés cultivo vertical. Ayudémonos, juntémonos con más personas, vos cultiva tomate, yo cultivo lechuga, el otro cultiva zapallo. Pero vamos a hacer una red y empecemos a darle al sistema donde más le duele. Gracias al cielo lo que logramos es bajar las ventas de, de antiepilépticos, un montón, un percentaje bastante grande. Por eso también es, creo que de alguna manera nos van a seguir haciendo la guerra a nosotros. Porque saben que somos nosotros los que estamos todos los días. Sí haciendo campañas contra los laboratorios. Eh, el otro día, mira yo me quemé haciendo medicina, me quemé la mano de tercer grado. Me salió una bocanada de vapor y me quemé, una quemadura grossa Y me senté un momento para decidir si iba al médico o no. Fue un segundo de tontería porque me dolió un montón. Digo, voy, no, voy, no no, no, no. Yo me hago crema de cannabis, mi crema la hago yo este que depende para qué cosa, la, la alimento de, con algunas otras cosas. Por ejemplo, hay una que es para regeneración dérmica, que le pongo caléndula, rosa mosqueta, eh, un bonitito de lavanda para refrescar. Y nada, cuando se hincharon bien las las ampollas, me las pinché con cuidado y todo aséptico, todo perfecto. Y me empecé a hacer el encuentro por dejármelo, me lo ponía me lo dejaba me lo ponía me lo dejaba, yo en una semana había recuperado casi la totalidad de los dedos y me quedó una cicatriz minúscula de una quemadura que podría haber sido súper grave fui al médico igual a los 10 días y el médico me miraba y me dice la verdad ya ahora no te puedo hacer nada, no, no, le digo te vengo a mostrar cómo me quedó me dice, sí, si hubieses venido ya te hubiésemos hecho un raspaje, todavía estarías recuperando y no sé si no tendrías en el medio alguna infección, con lo cual ya te hubiese sido con un antibiótico. sabes qué antibiótico uso yo? Cuando mis hijos están con moco verde, el, el, el frío horrible, que el aire acondicionado. Cúrcuma mi miel. En un día y medio, mis hijos se, se les va la fiebre se les va el moco. Y yo y es una cosa que la promoción el, el tema de, de cuando tenés por ejemplo hay gente que tiene muchos problemas de, de, de psoriasis de nervios y todo eso la crema de cannabis es espectacular con esa psoriasis espectacular yo tengo gente que empezó a cultivar cuando vio el resultado real de la crema es una crema super sencilla que la haces toda en tu casa, ¿no? Es que necesitas de algo, de ir afuera. Bueno, eh, la verdad te agradezco mucho. Eh, yo me curé eh, como el modelo de cáncer que tenía, eh, tomando un remedio paraguayo que eh, era obligatorio en la época del doctor Francia, antes de la triple infamia, eh, que es sencillo, es una... de bicarbonato ah, sí, sí. Todas, las mañanas, todas las mañanas durante tres años y me lo cristalizó y desapareció eso le debo al médico paraguayo a Joel Filartiga que es un cientista de la gran siete ese sombrero y el mismo me dio ahora eh, hace ya dos años creo que lo estoy tomando eh, miel con ajo o sea que mi desayuno es miel y ajo. Sí. ¿Listo? Sí. No tengo ni me resfrío, no la tengo nada una... de nada. La miel es, es, es, es como si la, el plasma. Exacto. ¿Entendés? Y el ajo sirve muchísimo para los parásitos, para mantener el intestino limpio de parásitos y la cabeza. Bueno, le sí. agradezco bueno, muchísimo. Un besito. Gracias a ustedes por escucharme y anímense... No, no se crean todo lo que nos dicen. Tenemos que empezar a ser partícipes de nuestra vida. Exactamente. Desarrollar otra clase de comuna. ¿Alco? Una comuna... Eh, solidaria, de, solidaria comuni eh, Comunidad, comunidad. Y con la gente de Paraguay hicimos un video, que ya te digo, nosotros lo llamamos La Red que nos hemos puesto en contacto con gente de Chile de Paraguay, de Bolivia de Brasil, de México hicimos un video entre todas, eso fue maravilloso porque todas sentimos que estábamos trabajando por una causa en común y eso a todas nos despertó el sentir de la, de, de la comunidad y creo que la tenemos que alimentar y que las mujeres también tienen mucho de... de... La mujer ¿verdad? es la raíz del árbol, entonces claro. como es la raíz de todo claro. Claro. la lógica es que tanto los derechos humanos que tanto se promocionan si no la mujer no ejerce su derecho todo no, lo demás cual. no existe para nada, tal cual. es puro cartón pintado. Sí. Igual necesitamos las dos energías, ¿no? ah, sí, sí. el, el varón se lo necesita para para el sostén también, el desarrollo. No, en realidad la comunidad la, la hacemos los dos, pero claro eh, a lo que voy es que la mujer es la raíz, Entonces tenemos que alimentar que la raíz esté bien, bien sí. desarrollada, bien sustentada. Sí, no nos pasa con todas las plantas. Eso. Muchas gracias. <risa> gracias a vos. Así que, sobre... mirá, vos lo conocés, el médico, no me acuerdo el nombre. ¿Cuál? Eh, no, pero... Vos sabés que lo conocí en... Bueno, este, como han visto, este es muy extensa la... La, la charla, eh, después la seguimos porque en realidad nosotros, tanto uno como el otro, conoce a, al doctor Joel Filártiga Cañón Cristiano y realmente este yo no dejo de difundir y hacer conocer que realmente él me, me soluciona un problema muy grande. Y que ahora, donde a veces como dos y hasta tres ajos en, el, en la mañana, en el, en el desayuno, ese desayuno que cada ajo es son dos cucharadas de miel, y me siento tan bien, y me siento tan seguro con mi... Con mi salud que hasta el, el tropezón que tuve hace poco he salido caminando bien. No he dejado un segundo de tomar, de desayunar ajo y miel. Entonces, cuando hablamos de la cannabis estamos hablando de una planta que ya era ...hace 20.000 años, sagrada para los indígenas americanos. Que la trataban con muchísimo cuidado, pero la usaban como medicina. Y la han usado para otras, porque tiene es una planta que desde la raíz para arriba todo sirve... Y entonces no se entiende cómo es posible que para hacer ladrillos de droga, para eso sí hay tiempo y hay lugar y hay espacio, pero para resolver los problemas la gente, para resolver esos casos de extremo dolor, para eso también venden droga, pero no permiten que uno utilice lo que la naturaleza nos da gratuitamente, lo quieren convertir en plata. Y no podemos seguir permitiendo eternamente que lo que tenemos como un yuyo, no se ha sacado como por ejemplo también puedo decirlo con conocimiento de causa porque lo he leído y me ha dado mucha rabia el hecho de del diente de león los norteamericanos ahora quieren borrar del mapa vegetal el diente de león ¿por qué? porque es una planta que de la raíz hasta la semillita, la corola arriba, pasando por flores, pasando por todos los estamentos de la planta, es medicinal. Y con su raíz, tostada, secada, al sol, y curificada, es decir aplastada usted hace un café que no tiene cafeína por lo tanto aquellos que tienen problemas con cafeína pueden tomar mire usted del diente león de la raíz del diente león un regio café hay un montón de, de yos como yuyo le dicen los europeos ¿no? pero este, uno dice yuyo con ironía porque en realidad este lo que importa es para qué sirve la planta está la bardana que la borran de todos de todos lados es un yuyo maléfico y no es maléfico es un excelente alimento ...y que además... ...también tiene algunas propiedades... ...curativas... ...entonces... ...esa mentalidad europeísta... ...la tenemos que... ...empezar a correr... ...porque en Latinoamérica... ...tenemos... ...una cantidad... ...impresionante de plantas... ...que curan... ...y en el Paraguay ni hablemos... ...por esa razón tenemos que frenar a los ojeros, echarlo del otro lado, que se vayan a otro lado a plantar esa porquería, que no es comestible para el ser humano, no es comestible, y si no es comestible para el ser humano el hecho de que lo coman los animales, ¿quién se come a los animales? El ser humano. Entonces nos estamos... Al, este estamos amparando que nos envenenen indirectamente yo no como carne pero de una u otra manera también me perjudica el hecho de que ellos avancen sobre los vegetales así que bueno Este, estamos llegando al final pero quiero escuchar quiero pasar el, el audio digamos no es el audio sino la, la canción dedicada al doctor rogelioguiigurú que eh, con mucha con, con mucho afecto este, los auténticos triunfadores de carapegueños le han dado con el nombre doctor Boiburu. ¿Es posible? Sí. Bueno, vamos a escucharlo y ya también nos despedimos hasta el próximo miércoles donde eh, vamos a, a tratar el tema este del chico Sandromán que este ha sido sancionado con dos años y medio por ayudar a la gente que sufre. Es terrible esto, es una cosa que no se puede aceptar. Escuchemos. Escuchemos. desaparecido durante la dictadura astronista una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo si sos madre padre hija hijo hermana hermano prima primo sobrina sobrino nieta nieto abuela o abuelo de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989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 insaciedos que usurpan sus bienes pueblo soberano por su democracia muerto con fragancias de fueron humanos es un Gràcies.